Pues seguro que a vosotros os ha pasado que de casualidad escucháis una canción que parece que se te pega a la zona más sensible del cerebro. A mí eso es lo que me pasó con, con esta canción. Aquel que o encontro final da unidad Si algún día voltamos a vernos diremonos todo aquello que nunca nos zeggen. Amores desamores todos somos We passamen, cantos horrias, Al voor eens somos que choramos. ons kreechorenus. We hebben destino, pero al een me I'm oh. oh. Emilio Rúa, un hombre que a mí ya me sonaba de algo y, y que así descubrí que, que ganó el premio a la mejor canción del certamen de jóvenes cantautores de Alche en el año 2005 con la canción anterior que habéis escuchado, Querida Alegría, y aunque también causó impresión con la siguiente canción que vais a escuchar. Según las crónicas, debería también haber, podría haber ganado también con Vida mía, una canción mucho más esquemática y más ascética. ¿Dónde vas, vida mía? esa ferida que em Juan Asbagues, Polo Río, llora sombra de un suspiro. Mira luid een nieuw dag, mira luid een nieuw dag. Sint je stuwas maar na's miñas, sint je stuwas maar na's Vida Miña aparece en Miña Vida, publicado recientemente. Y así hemos conocido pues, que, que Emilio Rúa es orensano y que ya ha acompañado a veteranos como, por ejemplo, a Pedro Guerra o a Ismael Serrano. Tiene Emilio Rúa una preciosa voz, eso es evidente. Algunos la califican de solman blanco y con sus canciones eh, añade o las arropa a su magnífica voz con, un, con unos arreglos pues, que se, se alejan del ascetismo del cantautor tradicional. Escuchamos además ahora otra canción aparecida en su disco Miña Vida As Raíces ah, Para mí la mejor ah, ah. Reconocer donde ti Voltar de nuevo, O aquel Ik weet niet eens, ik weet niet eens, ik weet veo saber que andas recuerdas aquel monte que vi tarde todas las amores que creët, junto a ti Rozar de dosa al Let's see. Astúas as raíces. Una canción, una fantástica canción, es verdad. Una fantástica canción en Vida Miña, el disco aparecido recientemente del gallego Emilio Rúa. Y, y voy a leer rápidamente alguna información sobre ella que he encontrado en la página de cantautores del mundo. Dice... Todo comienza muy pronto. Desde muy pequeño, Emilio formaba parte del grupo Concorde Atenea, una orquesta familiar que recorrió hasta el último rincón de Galicia y sus alrededores. Un comienzo muy rico con el que comenzó a tener contacto con la música. Precisamente este ambiente musical en el que se crió es el que le motivaría a coger la guitarra y comenzar a componer. Por supuesto, en gallego, la lengua en la que siempre se ha expresado con sus familiares y en la que siente realmente lo que dice. Pasaron los años y comenzaron los conciertos. Precisamente después de un recital, le surgió la oportunidad de grabar un disco. Él no lo dudó y se metió en el estudio. Para la grabación, contó con la colaboración estelar de la reconocidísima vocalista gallega Usía. Sonidos de pop latinos y melódicos y una cantidad enorme de sentimientos bañan este debut homónimo publicado en el año 2000 donde la estrella son las melodías y las letras pegadizas en gallego y ya casi para terminar hemos recogido dos pequeños cortes pero cortitos cortitos que se pueden descargar de la página web en la que aparece información de su disco en algunos es tan corto que casi no se escucha, se llaman rumores y hora tras hora. Bueno, hemos tenido pequeños problemas porque a la hora, la verdad, de escucharlo no se puede reproducir muy bien eh, en los aparatos de los que disponemos hoy. Bueno, pues aún así ha sido un verdadero placer escuchar a Emilio Rua. Hoy en Buribú, Emilio Rua.